La porción de esta semana lleva por nombre Bejutai, Bejutai, mis leyes o mis estatutos. Comienza diciendo: si en mis leyes Bejutai se encaminan en mis preceptos, Observa. En los capítulos anteriores, Hashem había advertido al pueblo en las costumbres de otros pueblos. No se encaminen, decía el exceso. Las costumbres De otros pueblos no se encaminen. En poca palabra, no se copien el estilo de vivir o el estilo de vida de los demás pueblos. h a s s a nos ordena y exige que nos encaminemos. En las costumbres y tradiciones de la Torah. Amén. Amén. Amén. Adaptados a cada paso, o sea, la forma de la vida judaica. El sabio francés Rassi interpreta. Si en mis leyes se encaminan como una referencia al estudio de la Torah, si se dedican a estudiar la Torah, así lo interpreta r a s h i porque en pocas palabras, encaminarse en sus leyes. Indica el hecho de qué? De avanzar en el análisis de las mismas. ¿Para qué? Para c o m p r e n d e r l a cada vez más. Porque resulta obvio que se refiere a e s t u d i a r l a mis preceptos observan y practican dice continúa diciendo el versículo inicial observar observar los preceptos significa no transgredir ninguna prohibición y practicar Lo paseto implica hacer y aplicar todo lo que Jacén nos ha ordenado. Amén. Después de que Moisés terminó de enseñar a los hijos de Israel los mandamientos, los mismos. Los mandamientos entregados allá en el, en el monte Sinai. a l d r é dijo: Esto es lo que acontecerá si cumplís mis mandamientos y no os conducís según las costumbres de los gentiles. Deben, deben cumplir mis, mis votos. Que yo he ordenado, entonces tendréis paz y podréis servir al, al Eterno en paz. Alguien que no esté en paz consigo mismo no puede servir al Eterno. Porque de una fuente dulce, amarga, perdón, no puede haber una, o se hay agua amarga.、Oh, perdón, dulce, obvio. No se debe pensar, amado, también que, que esta promesa que nos dice el Eterno, Deben cumplir mis, mis mandamientos que yo he ordenado, entonces tendréis paz y podéis vivir, servir al Eterno en paz. Que esta promesa es una recompensa por cumplir los mis votos. Amados, en el Orán a c e en este mundo, No hay recompensa por los mandamientos. Todo es guardado para el Orán Javá en el mundo por venir. Nos preguntamos muchas veces por qué la Torah no reveló la recompensa por los mandamientos en el mundo venidero. ¿Y saben por qué? Es debido a que nuestra principal motivación por cumplir los mandamientos tiene que ser cumplir la voluntad de j a c e n y no recibir nada a cambio o sea una recompensa. ¿Y saben por qué? También. Es imposible que un ser humano mortal c o m p r e n d e r cuál es la recompensa, por cuanto que dicha recompensa es totalmente espiritual. Lo que nosotros tenemos, lo que nosotros tenemos como el atractivo más grande. En este mundo no constituye, no constituye ni siquiera una millonésima parte del d e l i t e allá en Orán j a b á Lo mismo sucede con respecto al castigo divino、eh, por desobedecer. Los mandamientos divinos, los castigos terrenales no son nada en compasión. Por cuanto que el hombre, con su intelecto, un simple ser de carne y hueso, no puede comprender todo el bien que r e s i d r á Que no lo ve, ni comprender el sufrimiento por el pecado. ¿Qué me ha entendido hasta hoy? Hasta ahora. Versículo 4, capítulo 26. Dice: Yo da r é lluvia en su tiempo y dará la, la tierra su cosecha. Los árboles del campo darán su fruto. Todos sabemos, amados, lo que representa la lluvia para el mundo. Representa la vida. Sin el agua, el hombre no puede existir, no puede vivir. Los, eh, los comentaristas dicen también que sobre la lluvia tiene cinco beneficios que ofrecía al pueblo de Israel. Cuando dijo Dios, yo obraré milagros para que, usted, p aunque r a q e a ya. Lluvia no caiga en otros lugares, entonces caiga en vuestra tierra. No caerá en ciudades gentiles. Las per, la personas vendrán a, de otras ciudades para comprar alimento de vosotros y entonces os enriqueceréis de la misma manera. Que sucedió en la época de Yosef en Egipto. Está escrito en Santiago, Jacob 5, 7, que dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. m i r a cómo el lavador, el sembrador, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Necesitamos saber. O mejor dicho, conocer un poco más de la historia de Israel. Para que sepamos exactamente lo que significa la lluvia temprana y la lluvia tardía. Los agricultores israelitas. Esperan ciertas estaciones en, de tiempo en las cuales las lluvias, e n las estaciones en las la la cuales hay lluvias, ellos esperan una primera lluvia, que es llamada la lluvia temprana, yoeb, así se le conoce. que es aquella lluvia que va a hacer que la tierra se ponga húmeda, más suave para la siembra. Pero cuando ha hecho la siembra, después de un tiempo y antes de cosechar, él espera un segundo periodo de lluvia, a la cual llaman la lluvia tardía. Marcos, que es una fuertísima y abundante lluvia que hace que los s e m b r a d o s p r o d u c a n frutos en gran manera y e s t é l i s t o para la cosecha. La lluvia temprana era antes de sembrar y la lluvia temprana. tardía era antes de cosechar. Así, la lluvia temprana era la lluvia de otoño en Israel. La lluvia que cae en Israel desde fines de octubre aproximadamente hasta comienzo de diciembre. Esto era el tiempo, en l tiempo, e el tiempo de siembra y era una lluvia fuerte. La lluvia tardía era una lluvia de primavera que hace que brote hasta la madurez o hasta el último crecimiento la cosecha o, o los frutos. Ambas lluvias, amados, abundantes, aunque la lluvia tardía era una lluvia mucho mayor. Ahora bien, j e s ú s sacó a Israel de Egipto. La tierra de Egipto era una tierra Llena, seca, era tierra donde no había lluvia. Cuando Israel estaba en Egipto, gran parte de su labor, de su trabajo, era sacar agua del río Nilo. Cuando el Nilo crecía, las aguas se d e v o r t a b a n Ellos, con, con mucho trabajo y esfuerzo, canalizaban esa agua metidos en el lodo y trabajando duro para canalizar esa agua a los sembríos de Egipto. Cuando Adonai saca a Israel, Le dice: Los voy a llevar a buena tierra donde yo voy a enviar la lluvia. La generación de Israel, la generación que había crecido en Egipto, no sabían lo que era una tierra donde llovía. Ellos no Conocían lo que era una lluvia en abundancia. Allá en Israel, como t o d o o s sabemos, tampoco es un lugar donde era muy común la lluvia. Ellos tenían que creer a Dios, creer a Dios. Por la lluvia. Le había prometido: yo lo voy a llevar a una buena tierra donde yo voy a enviar la lluvia. Ellos tenían que creer a Dios. Uno puede creer en Dios. Dios de José creer a Dios. La mayoría. Caemos en Dios. Nos falta darse el paso, creer a Dios. En e b a í n del Corinomio 11, 13 a 16, dice: si obedeciere cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, Amando a d o n a r vuestro Edoa, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré lluvia de v u e s t r a t i e r r a a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu trigo, tu vino y tu aceite, y daré hierba. Para tu ganado, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se descargué, y os apartéis a servir a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y caer en Egipto. Vivía en medio de una tierra en donde los habitantes adoraban y oraban a Dios espagno a para que lloviera. Pero Jacé le estaba diciendo: Si ustedes me obedecen a mí, yo voy a enviar la lluvia para que cuando, está, para que cuando antes. de que siempre las tijas se s u a v i c e n y también voy a enviar la lluvia para cuando sea la cosecha. La lluvia l a temprana, era fuerte y mucho más lo era la tardía. Ellos tenían que depender, los, los hebreos, Tenía que depender de Dios, porque Dios era quien enviaba la lluvia. Para ilustrar un poco, aún más, lo que Jacén quiere transmitirle、eh, al venir a Israel y hoy por hoy, hoy día, sobre el control que y o p u d i e r o tener sobre la lluvia. c u é n t a a l o s sabios que sucedió una vez en el reinado de Aragón, España, en el siglo XIV. Los gentiles de la bella ciudad se acercaron a los judíos, los echaron fuera de la ciudad. Y le cerraron las puertas de la ciudad. Le dijeron, si no hacéis algo para que caiga la lluvia, os dejaremos regresar a la ciudad. Menos contrario, permanecéis e r afuera. No os dejaremos regresar. En vista de esta situación, Los judíos vieron lo que estaba sucediendo, entonces acudieron a su rabino, el cual escuchó atentamente, se paró y pronunció una tefilá, una oración. E hizo un llamado después de haber llevado una palabra de arrepentimiento. su oración Y más el arrepentimiento del pueblo, la lluvia empezó a caer. Los españoles, entonces, concedieron entonces gran honor a los judíos y dijeron: No hay pueblo más grande que Israel. Los buenos judíos, Cumple, que cumplen p o r la t u a h se nos compara con el agua. Maín, con el agua, como está escrito en Isaías, que dice, cualquiera que esté sediento, déjalo venir por agua. En Evija l ya leemos al principio del ministerio de nuestro rey j e Shua. Él y sus amidí pasaron de, de Judea, de, por Samaria, por la, la ciudad de Samaria, mientras viajaban d e d e Judea a Galilea. Cansados, con hambre y, y, y también con mucha sed, debido a la, a la trayectoria, jornada, se d e s c u b r i e r o n en el pozo b e l l j g ó en la ciudad de Sicar, mientras los discípulos iban en busca de De comida, el maestro de Súa se quedó cerca del pozo y vio a una mujer, vio a una mujer samaritana que había ido a sacar agua del pozo y Jesús le pidió de beber. Como muchos conocemos, Debido a las diferencias que existían entre judíos y s e m a n i t a n o y al hecho de que no se hablaban con mucha frecuencia, la mujer respondió a petición,、eh, la petición de Venezuela con una pregunta. ¿Cómo tú, siendo judío, Me p i e a s a mí de b e r siendo yo una mujer samaritana. Eso lo vemos en Juan, capítulo 4, versículo 9. Como todos sabemos, que Yeshua no perdía el tiempo, como muchos aquí que no pierden el tiempo para hablar de. De Yeshua a la persona, Mena v e n a por ejemplo, y se valió de aquel momento, ese simple momento, ahí en el pozo para enseñar verdades poderosas y eternas x a la mujer samaritana. A pesar de su cansancio, Y ser el maestro, Yeshua aprovechó aquella oportunidad, amados, para identificarse o testificar, mejor dicho, en cuanto a su misión divina y para proclamar con a u t o r i d a d su verdadera identidad como el Mesías prometido al pueblo.、Rey. Con paciencia y consideración le respondió a la mujer, como está escrito en Juan, versículo 10. Si conocieras el don de j e s ú s si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le, pedi, le pedirías, Y él te daría agua viva. Agua viva. La mujer samaritana, integra, in, inter, integrada e in, dudosa, y a ver que Yeshua no llevaba recipiente para el agua, la mujer volvió a preguntar. ¿De dónde, pues, tiene ese agua viva? En una extraordinaria promesa, el maestro Yeshua, el Mesías, entonces declaró ser la fuente de agua viva y el manantial de vida eterna.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 Si analizamos la conversación, vamos a aprender algo. Bueno, todos ya aprendemos algo. Y es que el hombre, a través de la historia, ha buscado el camino más fácil. Algunos, algunos se han dedicado. o han dedicado su vida a la búsqueda de la fuente de la juventud. Una agua milagrosa que les brindara vida eterna. Hoy día, muchos continúan buscando alguna fuente mágica que les traiga el éxito la satisfacción y la felicidad. Pero déjame decirte, amado, la mayor parte de, su, de esta búsqueda es en vano, porque únicamente, únicamente está esta agua, esta agua viva, o esta agua viviente, el cree en Yeshua, jamásía. puede brindar una v i d a feliz, de éxito y eterna a los hijos de los hombres. Amén. Amén. La promesa de Yeshua a esa mujer samaritana, esa promesa se extiende a todos los hijos de nuestro p a d r e e c l e s t i a l Al caer en el Maestro Yeshua, vamos a desarrollar en nuestro interior una fuente viviente que satisfará eternamente nuestra sed de felicidad, de paz y de vida eterna. Es el torrente de agua viva. Que refresca, que vivifica nuestra alma, como está escrito amado. Masaquín guarde mis mandamientos, consideraré el ministerio de mi reino y será en él un manantial de agua viva, que bloque para el d a eterno. Cuando La mujer contestó que sabía que el maestro había de venir. Pero que el mesía había de venir. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Él demostró su poder. ¿Cómo? con mi discernimiento profético, mencionándole detalles personales en cuanto a la vida de ella, que solamente alguien que tuviera、si、percepción divina podría haber sabido. La samaritana turbada. La samaritana dejó su cántaro de agua. Y se apresuró a contar a otros su encuentro con el maestro de Yisuba, diciendo, versículo 29, v e n i r ve r a un hombre que me ha dicho todo cuanto he dicho. ¿No será este el Mesías? Mientras, amado, mientras ella ha ido por la ciudad, Contando lo ocurrido, Yeshua les enseñó a los, a los apóstoles que habían regresado, ya ellos habían regresado con la comida que habían ido a buscar y, se, y le estaban ofreciéndoselo al maestro de Yeshua y le contestó que él tenía ya una comida que comer. Que vosotros no sabéis. Versículo 32. Los discípulos, los t a l m i t í n que llevaban la comida que habían conseguido, quedaron estreñados. Y el maestro les explicó: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que hable. Y que acabe su obra. Cuando llegó la multitud de s a m a r i t a n o curiosos para ver y oír al hombre que proclamaba ser Mesías, le rogaron que se quedase con ello s y se quedó allí dos días. Y su voz se quedó dos días con ellos. Versículo 40. La escritura afirma que muchos creyeron la enseñanza del Mesías. Y aquí m u c h o s refiriendo a los lo samaritanos. Al escuchar a la mujer samaritana, su Curiosidad inicial de ellos e convirtió más tarde en testimonio y declararon. Versículo 42 dice: Y decían a la mujer, los samaritanos, los hombres decían a la mujer samaritana: Ya no creemos solamente por sus dichos. Sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el sabor del mundo. Estos últimos días, amados, estos últimos días que son días, son tiempos de gran. ser espiritual. Hay muchas personas en el mundo que buscan intensamente una fuente refrescante que pueda satisfacer su anhelo de encontrar significado y dirección a su vida. a n s í a n una fresca y satisfactoria bebida de, de percepción y de conocimiento que dé alivio a su alma atormentada, a su alma sedienta. Su espíritu implora experiencia de paz, implora. Por tranquilidad para a m o r t i r y vivificar su corazón marchito. Es cierto que todavía hay muchos en la tierra, entre todas las sectas, partidos, denominaciones, que son cegados por la sutil astucia del o s hombre s que acechan para engañar y no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla. Estamos muy ocupados buscando qué comer, obvio. No se puede contradecir. Eso conlleva una frustración también espiritual, decepciones espirituales. Y ahí es por qué he hablado con algunas personas. Mis hijos hemos hablado que ha de venir una, un gran. afinamiento, puestas, p u e r t a s Gente sedientas de tranquilidad, paz a su alma. Porque ya lo físico, nada, tampoco. No hay nada comparable. El hambre físico con el hambre espiritual. El hambre física puede aplacarse, aunque sea conmigo mango, como dicen por ahí. Pero el alma. Está escrito: más el que le viera del agua que yo le daré, no tendrá jamás, sé, jamás, sino que el agua que yo le daré. Se da en él una fuente de agua que salta para la vida eterna. A ver, el Señor, nuestro Dios, proporciona el agua viva que puede satisfacer la sed ardiente de aquella oscura vida, está reseca debido a que. Hay sequedad de la verdad. Muchos de los hemos v e n i d o a este lugar por la sequedad de la verdad. En otras no han encontrado esta verdad. Y ellos esperan que nosotros le vendremos. Verdadera escritura. Enseñanza, palabra, de los profetas, la verdadera. Y empezando es testimonio de la veracidad de ellos, con vida s restaurada s aquí en Villacor. Y así han de satisfacer esas s e s t s A beber de la copa del conocimiento de la Torah y llegar a comprender el gran plan de, la, de felicidad d e n u e s t r o p a d r e Celestial. Su sed se satisface, se detiene, se complace. Así como en el pozo b e l a c ó También en la actualidad de su h a m a s í a es la única fuente de agua viva. El agua que apagará y hacer a aquellos que sufren de la sequía de la verdad divina que tanto aflige el mundo entero. Las palabras. Del Señor para el antiguo Israel, pronunciada por el profeta Jeremías, describe la condición de muchos de los hijos de Dios en nuestros días. Jeremías 2, 13 dice: Mi pueblo, mi pueblo, Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Muchos hoy día están en la misma condición, cavando cisternas rotas. En, en, con esperanza d a recibir algo en este mundo y no se preocupan por el mundo venidero, cavando s i s t e n a s que n o retienen agua que saltan por la vida eterna. Mucho. Los hijos de nuestro Padre Celestial le dedican su valiosa vida a c a v a r cisterna rota de posesiones mundanas, c a v a n d o cisterna en pensamiento, en ideologías, en sistemas. Que no pueden contener el agua viva que s e t i s f a g a plenamente la sed natural de la vida eterna. En el último día de la fiesta de Seo Ward, me lo estaba en áculo. El Salvador Yeshua, que había Regresado a Jerusalén, e n t e n d i ó una, una invitación universal y eterna. En Yohanan 7, 37 dice: Si alguno tiene sed, ven a mí y beba. Si alguno tiene sed, ven a mí y beba. Dice y e s h ú a Amado,、bueno, finalizo con lo siguiente. Las siguientes palabras de los sabios de bendita memoria nos hacen ver que como、eh, de de. Ver que podemos definir la palabra, la frase, el agua viva, como las palabras de vida eterna, el mensaje de salvación, la verdad en cuanto a Hashem y su reino, y sabiendo que donde hay siervos, De Dios, siervos llamados a, a este ministerio, siervos entregados, siervos purificados, siervos santificados por la misma palabra, habrá ríos de agua viva, pozos llenos de verdades eternas, manantiales de los que brotan. aguas vivificantes que salvan de la muerte espiritual. Amados, tenemos la bendición de vivir en una época en que hay en la tierra siervos, como lo dije antes, los cuales que nos refrescan continuamente con un chorro abundante de verdad eterna que si le obedecemos nos trae el agua vida el agua viva del Señor Jesús así no me echo a aquellos samaritanos que e s c u c h a r o n al Mesías Jesús en el pozo de Jacob Nosotros también podemos decir con fe y con firme convicción, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente Él es el Salvador de, del Mundo, de su jamasía. á s a l